Una preocupación que nombraron todos y que creo que es la que más suena actualmente es el tema del acceso a los recursos, eh, tanto los medios, como sea una computadora, como también el tema del wifi y de los datos que pueda haber dentro de, de las localidades y de los parajes, no que dentro de la provincia hay hay localidades que tienen muy poca señal y eso dificulta un montón. Eh, otro tema fue, eh, digamos, la pedagogía, no la fecha de entrada de los trabajos y ese y ese tipo de cuestiones que, sumado a que por ahí hay chicos que no tienen la conectividad, se dificulta estar al día, entregar los trabajos en fecha, ¿no? entonces un poco también eso se tiene que trabajar con, con, el, con los docentes. no Por ejemplo, de mi escuela, que somos alrededor de 500 estudiantes, en la aplicación de Classroom, eh, hay más o menos 200, 250 chicos, o sea, casi no llega ni a la mitad de los estudiantes que nosotros tenemos eh, dentro del establecimiento, que es el turno mañana solamente, ¿no? Entonces, eso nos preocupa un montón porque eh, no estamos llegando ni a las tres cuartas parte de la escuela, o sea... Claramente opinamos, igual que el ministro de Educación Nacional, no es momento de evaluar, es momento de aprender y también de reconocer la desigualdad que tenemos como sociedad y cómo podemos trabajar para mejorar.